Es clarísima la desproporción de la sentencia y con ello evidente que la justicia no es igual para todos y todas. Queremos alertar a la sociedad sobre estas condenas. Nos hemos acostumbrado a escuchar sentencias desorbitadas y parece que estamos inmunos ante estas barbaridades. No podemos aceptar estas injusticias. Estas condenas son así, son así de altas porque la audiencia nacional califica como terrorismo aquello que en Madrid o Segovia es considerado como desórdenes públicos. Esto deja en evidencia que en Euskal existe un estado de despección encubierto en el que se aplican leyes y castigos diferentes a los que se imponen en otros lugares, rompiendo el principio de, de que todos somos iguales ante la ley. A Odey le condena de, a 16 años de cárcel por dos claras motivaciones políticas. La primera, una condena ejemplarizante para atajar ese incremento de un 180% de las acciones de Cale Borroca en Navarra. Y la segunda, dotar de más impunidad a las actuaciones represivas de la policía foral, dar más, facilidad, más facilidades para que la policía foral pueda seguir desarrollándose como policía represiva integral. Así pues, a nuestro entender, queda en evidencia la politización de la justicia, la utilización política de la justicia.